Hay que perseverar, hay que ser tenaz, puede que en principio no, no logremos nada, pero a medida que vaya pasando el tiempo, sentiremos que nos vamos haciendo cada vez más profundos, y al fin de un día cualquiera, limpiar en nuestra mente la experiencia del vacío iluminado. no cuestionablemente, El vacío iluminado en sí es el Santo Obquitador, el Activo Obquitador, Omnipresente, omnipresente, Omnisciente, que emana en sí mismo, que está claro sobre lo absoluto, dichoso y precipitarse en el vacío iluminado donde la no vive Criatura porque es allí, precisamente, donde experimentará lo real, la Verdad. Perseverancia se hace indispensable. Diariamente hay que trabajar con fondo hasta conseguir el Triunfo Total. resulta prodigioso la experiencia de la Verdad a través de la Meditación se ha experimentado la Verdad, se siente con fuerza para perseverar en el trabajo sobre el tiempo Brillantes Autores han hablado sobre el Trabajo, sobre el Sí, sobre el Yo, sobre el Mundo, y sobre, que sí, han hecho bien y bien en haber hablado algo así. Hasta hoy la experiencia de la verdad. En tanto, uno no haya experimentado lo real. No se siente reconfortado. No se siente con fuerza suficiente. Uno para trabajar sobre el chisme, sobre el jornalismo. Cuando uno de verdad ha pasado por tal experiencia, nada lo puede detener en su alegría por la liberación. Trabajar incansablemente, sobre sí, para conseguir de verdad un cambio radical total y definitivo. Ahora comprenderán ustedes, mis queridos amigos, por qué es tan indispensable la Sala de Meditación. Francamente yo me siento bastante triste al ver que a pesar de haber escrito tanto sobre meditación en distintos mensajes de Navidad de años anteriores, todavía en los países sudamericanos y centroamericanos no existen salas de meditación. Cuando ya deberían existir. ¿Qué es lo que ha pasado? existe indolencia. ¿Por qué existe? Por falta de comprensión. Se hace indispensable entender que el pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre necesita aliento, necesita algo que lo anime en la lucha, estímulo el Trabajo sobre sí mismo, seres que el pobre y mal intelectual es débil por naturaleza, y se encuentra colocado en una situación completamente desventajosa, el es demasiado fuerte La una personalidad terriblemente débil, dejado así solo, Ven así puede caminar. Necesita que si algo que lo no anime al trabajo. Necesita un apoyo íntimo. Esto solamente es posible mediante la mente de Dios. No quiere decir que todos Dios solo fuerte Dios vayan a experimentar el vacío iluminado. Obviamente hay que llegar a esa experiencia a través de distintos grados voto, y debajo ya sintiendo cada vez más el impulso íntimo del ser. Tendrá diversas vivencias, más o menos lúcidas. por último día llegar en que tendrá la mejor de las vivencias, la experiencia directa de la Gran Realidad, entonces recibirá el TAO. Y para aquellos que escuchen este cassette, se bien mis palabras, la reflexión. Tú basta sencillamente escuchar, hay que saber escuchar, y esto es diferente. Pero el que escucha la Palabra y no la hace, dice el Apóstol Santiago en la Epístola Universal, se parece al hombre que, mira, que se mira en el espejo y luego da la espalda Y se va, hay que hacer la Palabra dentro de sí mismo, basta, escucha este canción, hay que convertirlo en carne, sangre y vida, si se te quiere una transformación radical, hay que perseverar, mis palabras invencial sammael aumbeor para complementar este caso transcribiremos algunas preguntas realizadas al venerable maestro Samael aumbeor en su casa de habitación por algunos discípulos Yo, eh, la otra vez nos eh, en el que nos estábamos pensando en el pasado, en nos no recuerdo bien, que eh, había que dar un cuerpo, que había creado cumpliendo con el cuerpo, eh, de no que había creado el dolor, ¿está un aspecto de cualquier creado por los espacios de existidores y pendientes de los materiales de manifestación cósmica, no aprendí la gente ahora, y en particular, no es único, sino de los tantos casi que hay, que eran los seres divinos, los ¿sí? Y ya hay uno de nosotros que sí tiempos de actividad y tiempos de om någon de vara känd till dig då måste du vara känd. Det är inte något råd. Det är inte något råd. Det är inte något råd. Det är de något råd. Det är inte något råd. Det är inte något råd. Det är inte något råd. Det är inte något råd. Det är inte något råd por lo tanto como hombre inteligente con discapacidades como intento cuidar el mundo para él su sol son, de árboles y flores no falta ningún que cualquier estudio elimina las distancias en el que el de todas las partes autorealizadas y de inteligencias autónomas del propio Ser. Constante, él es el Erech, ya que para él pude conocer la tibia, se le No existe, algo sobre la entropía y ¿quién digan sobre la entropía sabe que está la esta cuando es una, una malmita llena de agua caliente cuenta muestra una malmita llena de agua pero es como se precipita la entropía hay un intentando de calor y de brillo y por último se para la entropía y ambas quedan igual millones de personas actualmente por ejemplo ¿Cuál es dentro del camino de la entropía? ¿Cómo no bueno, trabajan desde el sí ¿Cada día se vuelve más inmediato? ¿La metida del patrimonio está soplando? ¿Los centros de la máquina orgánica cada vez están más determinados? No ¿no? ¿La no del patrimonio? ¿La metida del patrimonio? ¿Cómo se vuelve más inmediato? ¿La del ¿La metida del patrimonio? ¿La metida del patrimonio? ¿La metida del patrimonio? ¿La metida del patrimonio? ¿La metida del patrimonio? ¿La metida del patrimonio? ¿La metida ¿La ¿La Alguien le pueden enterrar en un altavoz de oro y la otra en un altavoz de madera. la información polmigo que estas las se de la larga quedan iguales, tan huejúes de uno como el otro. Las pelonas, todos los iguales, qué son qué le confío. Estos humanones que juegan la paz de la Tierra, es pues, decir, víteos tricerebrados o un día ya todos iguales, degenerados, un incapaz. Y ya hay aceras de desigualdad número se ven en la Tierra, dicen que cada área andando más espacio. Es el que ro la rotación de la rueda está cada vez más llena, ¿no? es pues que es a la falta su y al roces de los aguas. ¿no? Por otra parte, el en dice que se va enviando. No puede ser pero tiene que conforme la atmósfera que vaya enraizándose, aparece de la capacidad para atravesar y descomponer los rayos del torque en un ¿La nieve? ¿Para qué vamos? ¿La lejan? ¿sí? ¿La velocidad de los ¿sí? ¿Y qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es, ¿Es el ¿Qué es la ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es La ¿Qué la esto? ¿Qué es la es Con la corte de armas, la CUP está marchando en la ley están, pues, en movimientos, movimientos, normales, smog, de la industria, todo se encuentra, mares ya están convertidos en patineros, ya están contaminados, que por el esmoc, frutos de la ciudad enterados, sus hombres, son los todos los labios, han acabado con los la verdaderos de la Cierta, ahora ya no encontramos ni manzanas para comer, tiempo no para tragar perones, una edad de calivado los el para de vino, ¿se hacen visto esta matemática? Fue ahí la ley de Neutropía, ¿No los aviones satisfactivos y magníficos y sabidurios, y para eso ustedes que los que están en el camino de la Cada día, aunque, la píra de Amor pues, y que en a todo el día, hasta el día de agosto. La proteína, la proteína, se hará en es el año que, la... no, no. que la que lo metemos. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No. No la TRANSFORMACIÓN POSIBLE de a la Ley de la Entrotida. En, en la transformación incluye sacrificios y sostenibles. Por eso se sacrifica el de todos estos de transformar otra cosa, cristaliza los poderes, cristalizan los campos existenciales y sostenibles en todo la ira, la calle, la gente preciosa de la maldición. Se critica la ira, el dinero, la morir, insoportable. Entonces la ira, por el ¿no? la de... Carácter, el envidia el señor la energía, la filantropía, el deseo de trabajar por el propio, la alegría, es por la ira de la gente. No Entonces puede, no puede haber transformación y no hay sacrificio. El plan de mano como toda, por ejemplo, ¿Qué nada de qué? De la energía, que puede a todo el país. El sacrificio. Y la máquina es de carbón, como las la santura, que estaba pues el combustible para qué, que era de la energía. Generas del movimiento del país si cuando uno sacrifica una fuerza inferior, en la área superior, hay transformación. Lo primero es que, los es resultados están distintos, por que en distinto, veamos, por ejemplo, si nos como Carbón, las máquinas archivas de ferrocarbón, ¿no? al ser sacrificadas, ¿no? se convierte en algo tan distinto como la energía que pone en movimiento sobre el ferrocarbón, pues es completamente distinta la energía Carbón, El También ¿no? un hombre sacrifica sus impulsos sexuales, dado esa energía, tiene algo de los perros de los principales superiores de regaje del Cristo, es diferente de los Estados. Y si pues, se sacrifica, pues, eh, los Yo-Estados, el A la Energía liberada, la origen del nombre interior profundo, entonces escapa uno de la Ley es tan horrible de la entropía degenerativa. Aquí el actual, por ejemplo, está completamente marchando el... de acuerdo con la Ley de la Entropía. Si no hay un gran sacrificio, se hará igualado el viejo de ha convertido en una luna más. Como no se ha terminado el programa, cada planeta tiene que tener su de competirse en mundo. que hacer un gran sacrificio, se necesita una catástrofe. Y, la, y el, el sacrificador va a ser un teorema, maloga. Se necesita una catástrofe. ¿Para qué? Para poder transformar, hay que sacrificar y sacrificio de tu humanidad, todo esto hay que transformar, Acuérdense, hay que preparar si la última transformación como resultado de esa transformación de energía, resultará una Tierra nueva, pues verá el Oro, si lo entiendes. que las la catástrofe si es beneficiosa, y disconsele si para poder vencer a la Ley de la Entropía. Si ¿Sí? no hubiera esa catástrofe, la Ley de la Entropía, donde el Vigalín igualando a la Tierra con la Luna, tenía tal una más alto que siempre, gracias a la que es el primero, que es el primero, que es el primero, las es el primero. Ya, mira, mira, mira, mira, de no mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, Pero no puede saber parte personas que tienen un poquito de dinero. Solo en la actual información, que puede, cuando que todavía ¿sí? no con convierte en si ¿Sí? sin ¿Sí? estar en el de dedo. si ¿Sí? La ¿Sí? actual ¿Sí? información ¿Sí? es ¿Sí? de la realidad, la va a Que no de una papá. es lo que estoy para que se la nube de la profeta. El Dios muestra los ponientes, un los ahí, pero el, de hoy, ya, desde el, desde el lado de el lago del animal, que las añas que el corre que se las plantas y todo lo que es así, y lloraban. Eso es lo mundo, se propuso y para La salvación del para så sen då in trott. Så måste det hälla ut det då att vi ska göra det på samma gång. Fram till 5 och